o información Enrico ya ¿Y cuántos más van a quedar? ¡Picota! ¡Iracha yo! 303 303 303 303 Hemen balde berriro pikotxako beste egitatza jo batean. Normalean Aymar da baina pasatu dit marroia eta ez da ikita son bat direta. Aymar, pisbat darko gidearitzaz. E... Gaurroan benetan e, galdutanago egiten dukustan beroa hemen. San Fermiak pasatu dira? Baia. Bai, da ondo kimes, dana doa... Tenemos hasta pelos, edo lina pelos, egoez... Gaudemen entzak izan bat bat zertsona... I una sudada de puta mare. Asi que... Zeriburuz, ingo du gau, azken irratxa hau. gau. Ba, gaure... Daia, justu pelos ekekarri du. explicatzea explikatzea bere. Bera, landu du du dana, esan dit etxetik, egon dela gau osoa lan txen, galderan... Eta entrenado. Bueno, saya, pues, cheingo eh, dugu piska batxorrei uluz, ¿sabes? Eh? Ahí batxorrei uluz, ¿sabes? Eh? eh, uartekoa eta garoelerakoa, ¿es? Eh? Eskabar. Totalmente malo de, no eh? me daosko piskatzeko, así que bueno. Onduan eh, hori, eh, me nikiko dizugula uarteko jai batxorreko gilagun, zerait da igort eta garoelerako jai batxorrekoak. olaia eta, eh, eta itor. Eta, bueno, behar dagoan izkutuan norbaik, baina iztulta. Ekiz. <risa> <risa> eta, bueno, jai herrikoak ez. Azkentzinean ba erritik atreazen diren jaiak, eta, bueno, hasiko gara ez. Bai, horro gara. Ozeos esateko egotz. Zau guzu esatean. Nahi, nahi na? Hau zuri nortzai da, eh? Alei mere bai bai gara Ugarte eta Arbolagako jai batz hor da bueno, hasiko gara galdetegia, ez, eh? Da kontatzea ba duten a jai buruz que representa yo Cancio siempre me he interesado esa jerga que emplean los rastas Bueno, entonces eh empezamos igual con la con la entrevista que eh, vamos a empezar con la Comisión de Fiestas de Ugarte, que acaban de ser las fiestas eh San Juanes, no, casi casi hace un mes. Y hablaremos sobre la las fiestas de Ugarte y la comisión y cómo se organizan las fiestas, pues tenemos aquí a a Igor Sergio que participan en la comisión de, de fiestas de, de UGARTE. Arrachate, ¿va? Arrachate. Eh, bueno, igual un poco eh, para empezar, eh, igual contarnos eh, desde cuándo lleváis en la, en la comisión de fiestas y cómo, cómo entrasteis ahí, y cómo vais organizando años tras año las fiestas, que no vale. Bueno, yo empecé hace, bueno, 15 años, sí, pero bueno, echando una mano a, a lo que era la última comisión, arrimando garandillas y echándole mano a lo, que, a lo que habría que hacer poco a poco. O sea, no sé decir, voy a entrar y, y estar, ¿no? Pues un poquito en medio de tener, que la cosilla, ¿no? De la artistas. ¿Entonces fue algo natural? Sí, porque yo, en el y... sí, yo, más así, yo creo que ha surgido, eh, pues de todos los que estaba, pues pues como surge, sin más. Si quieres estar, pues va echando una mano poco a poco hasta que vas, vas ya entrando ya y, y te toca un poquito más. En mi caso, desde los sitroleros de los 16 o 17 años, también, pues como digo, al final la cuadrilla... Yo he sido siempre de los más pequeños de la cuadrilla, entonces al final ya todos estaban en el ajo, pues te vas metiendo en el ajo y eso, vas echando un cable y, y ya te metes, te metes en la comisión de lleno. ¿Y cómo, cómo se viven las fiestas desde dentro de la comisión? Porque tenéis un montón de responsabilidades, curreros durante la noche, durante el día. ¿Cómo se vive en las fiestas desde dentro de la comisión? Duras y largas duras y hagas, si estás bien bien prontito, hasta luego ya lo que te quieras quedar, pero bueno al final tienes que responder con la noche y el día se, se hace duro, sí sobre todo si si duran varios días hay que duran más días que otros y esos años son y acabas con las piernas que no responden y si te quieres quedar de fiesta por la noche de luego ya, imposible son una monta, desmonta es un jaleo de la hostia, pero bueno Eh, el sarra bien, con gusto bien. no pica, ¿no? Se disfruta, se disfruta, se disfruta, disfruta de, de otra forma, manera de otra forma. Pero, pero se disfruta eh, El tiempo que lleváis en la, en la comisión Bueno, más o menos todos los años Ya tendréis un sistema, ¿no? Para organizar las fiestas, reuniones y tal uh -huh. eh, ¿qué, dificultades, eh, ¿Qué dificultades os encontráis Probablemente año tras año Y, y qué facilidad es O qué, qué veis que es fácil organizar Y qué os cuesta más Estos años, bueno, quitándolo de este, los años últimos dos años no de la vida, ¿no? Los 10.000 pavos que nos han dado, que nos han metido en una inyección terrible, años anteriores pues tienes que ir cuadrando un poquito lo que hacías, ¿no? Sobre todo guardar dinero para cuatro situaciones, ¿no? El noche y algo de día y, y luego vamos pues, hacerlo con lo mínimo posible, salvo la cara. La ayuda de los vecinos, que pasamos todos los años uno un sobre para que no se echen una manita porque si no era imposible. Pero bueno... Ahora con la inyección ahora es la hostia, porque no empiezas a mirar y tienes muchas más facilidades. Complicaciones ninguna, ¿no? Al final... No, nosotros no. Nosotros no tenemos... La gente siempre... Sí, sí, sí. sí, sí, sí sin problema. ¿no? Además sí que hemos notado, por ejemplo, aparte de, de ese dinero que tenemos ahora además con, con la mayor aportación que ha hecho el ayuntamiento, eh, sí que hemos notado, en esos sobres es que ha comentado Igor que pasamos a los vecinos, Sí que notábamos que el, las, los pisos nuevos que hicieron en Ugarte, pues al principio igual mucha gente o no daba o daba poco, según han visto cómo se hacen las fiestas, eh, pues la gente ya se va metiendo más también, pues sí que hemos visto que esa gente ahora o sea, sacamos sí, bastante sí. dinero también de esos pisos, ¿no? Sí, sí metiendo en la vía del barrio, ¿no? Entonces es que las fiestas sirven también para que la gente se vaya sí, sí, sí, involucrando, sí, sí, ¿no? Sí sí, sí, sí, sí, y mucho sí. más, ¿eh? Bueno, han salido muchas paneles. ¿Y en la comisión cuenta cuánta gente... Bueno, a ver, a ver pues, estamos, 10 ¿No? diez, uno a y luego por los más jóvenes que, que te viene echar una manita. No, al final siempre hay gente que no es de la comisión, es que pero siempre te viene a echar una manita. Siempre manera, te ¿no? hay alguien dispuesto a echarte una mano a lo que hagas, siempre, siempre. Hombre, los que más o menos andamos, pues andamos siete, ocho, y luego pues por la parte los pues, que te vienen echar una manita, que Bien, bienvenidas, claro. Bueno. Si, ¿Siempre ha sido así? ¿Siempre ha habido comisión o de pequeños cuando erais pequeños...? Que... Siempre, siempre, siempre toda la vida. Toda la sí, vida yo ha no así. Comisión de fiestas, unas veces unos más, otros menos, pero siempre, siempre, siempre, es comisión. Hablando de cuando erais pequeños, los recuerdos que tenéis, cuando erais pequeños era igual la cosa o ha cambiado mucho? Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho, porque antes era por pues, lo típico, ¿no? cuatro juegos infantiles, eh, algún hinchable alguna actuación de palos haitíctes bien vainadas y no. tal y cual y, y, la, y luego la noche hmm. tampoco era una gran cosa, hombre. luego metías por lo típico la rana, cositas muy típicas, tiragomas y tal pero hombre, cada vez se van haciendo metiendo cosas nuevas y la gente de parte que las acepta ¿Lo habéis y... recuperado, no? ¿Vosotros no habéis recuperado eh, los bonos al canchete? O... Sí, bueno, pero eso fue, fue, la parte de, fue la parte de fiestas fue una cosa que estaba ahí parada y se murió la llevaba y nos metimos de lleno y... Y funciona. Coincide que los mismos de la comisión... Sí, <risa> terminal... Al final... Somos los mismos, tonto. Sí. Al final somos los mismos. Y dentro de los, de los de la fiesta de tu parte, ¿qué, ¿qué festejo destacarías? ¿O qué es importante todos los años? Eh, igual el, la parrillada del, del martes, ¿allí se igual la gente de siempre? ¿O qué, ¿Qué destacarías? Sí, sí, es que destacar... Pues, Hombre, no, al final eh... la morcillada sí que es una cita que... Igual hay gente que no piensa las fiestas de su arte, pero ese día sabe que hay morcillada y queda siempre con su cuadrilla o lo que sí, sea y están todos. Tomar potes o lo que sea. Pero bueno, destaca no sé si es, es que no se puede sacar nada, al final todos lleva... Sí, hay cosas que llevan muchos años y siguen existiendo y otras que vamos innovando. Poco, ¿no? Sí, lo que ha cogido un poquito dejo en la paella igual, ¿no? Se pues va sí, todo... los concursos sí. gastronómicos y sí que el parque se llena de, de gente que baja con todos los bártulos de casa, sí. montan ahí sus chiringuitos ya para sí, casi sí. para todas las fiestas, ya se coge su hueco en el parque y ven aquí hacemos la paella, mañana lo pues que sea, aquí y tal y, y se preparan también sus parrilladas, o sea que al final casi casi llenas las pistas a la calle. Son fiestas de vivir en la calle. Sí, sí, tal. al final es. Lo llevamos también con cinco paellas y ya 20. Sí, este ha habido unas 20 paellas también, hemos metido también un concurso de pinchos, también se han prestado unos 20 pinchos, las tortillas también, bueno, yo creo que hay más de 20. Sí, sí, tortillas O sea, se organizan mucho mirando a la gente del barrio, ¿no? Sí, sí. Es que no las puedes hacer para ti. Claro, sí, sí, sí. la gente del barrio, hay gente que a la se lo olvida. Tampoco hay que más cosas para diferentes edades, ¿no? Pero al final... Bueno, yo creo que sí que hay, ¿eh? Sí que hay. Siempre Sí, siempre hay. Pero, hombre, te gustaría ir más a los latites igual porque les da siempre una actuación sí. y... igual las cositas así, pero bueno, te más. No sabes en qué hay. ¿Cómo hacerlo? Pero al final, lo que dices final, Si no se solapan todas las cosas en el programa, sí, si no se claro. se teniendo un espacio como te mostramos que es la plaza y no hay otro espacio, pues tienes que compaginar para que pueda ser todo todo lo que se organiza sea ahí y este año que que valoraciones de fiestas o sea, se acaban de pasar, como yo, yo este año sí que he no notado eh, como más gente, más más implicación. El, el, estuvimos allí el sábado y este Sevilla ambiente alegre, estaba la calle llena. Pues este año como bueno, luego lo no, todos, no final son solo las fiestas. fiestas, pero son las fiestas, no puedo decir nada malo de ellas. Es que no puedo eso es. Si dado, yo de las que llevamos Yo creo que de los cuatro últimos años yo creo que son de las necesitas, sí. algo luego... Sí, las más participativas y sí. como decía sí que hemos notado nosotros el sábado mucha afluencia de gente, gente que ¿no? hacía mucho mucha tiempo gente. que no veíamos la plaza un ah, sábado sí. tan llena o... como lo hemos visto este año en Fiestas Duarte. Sí que son una al final, Fiestas Duarte son unas fiestas pequeñas y estás compitiendo con fiestas en la zona como se está, o Musquis, o Leyoa, y al final pues sabemos que son unas fiestas para la gente del barrio, una es difícil que venga gente de fuera compitiendo con esas otras grandes fiestas pero pero no, no hay unidos no <risa> pero sí que nos ha sorprendido gratamente eso que, que, bueno, pero, eh, que haya claro. venido más gente de fuera que hemos notado el objetivo es ese también ¿no? también es el objetivo, claro que sí nosotros también en la fiesta de San Gabriel también, no. en general el planteamiento es ese si no igual te vas a organizar unos, unos festejos más grandes y también igual te pierdes tú mismo, ¿no? En, en, en el gran festejo que has organizado y te, te sobrepasa. igual no? Un poco... Mm -hmm. Sí, no, yo tiro más porque se más de, de casa. Las fiestas de casa. El que quiera venir es porque le gustan las fiestas de casa. No, no hacer propaganda a las fiestas. De... Propaganda es un poco por los barrios de al lado para que la gente se anime, pero tampoco tiramos nuestros para, para afuera. O sea, al finales es... Porque si quieres ir a la fiesta de tu cuarto o fiestas de San Gabriel, sabes que las tienes. Sí. Y si quieres estar, estás. Nosotros las hacemos con pues la gente pues, casi casi como casa, ¿no? porque al somos pocos de casa y, mm. y al final ver la sorbisa de los haitites y los que están pasando de puta madre, pues yo creo que ya es cumplido. Yo es cumplido. Si viene gente de fuera, mejor. Pero primero vengo de casa y luego... Nada, pues eso ya vendrá un a poco, como he disfrutado este año que ya que ha puta, vale. <risa> eh, el tema de la euskera también como veis en fiestas, eso también hay algo hace poco, aparte. Eh, la sí, gente sabia euskera, nada. pero cada vez el espacio público está hay más más festejos en euskera, eso uh -huh. también está avanzando bastante, ¿no? Eso se lo dejo a otros, y los lo dejo a <risa> pato. No, sí, este año por ejemplo organizamos unos juegos infantiles para, para niños y lo hicimos lo hicimos íntegramente en euskera. Sí, bueno, una. normalmente casi siempre se ha en castellano. Y alguna se ha traído también a un payaso sobre euskera, ¿no? No, pa payaso sobre euskera también. O una chica esta... Una de... DJ por la noche... No, yo sí que he visto y también en grupos de, de música también. Cada también grupos se, de se música, se ve, sí. Más, sí, bueno, y, y música que ponemos nosotros en la Xosneta, pues... Tratamos de compaginar diferentes gustos y diferentes sí. estilos, ¿no? Porque al final es lo que hay, ¿no? Somos muy diversos y hay que intentar agradar a todo el mundo. Ha sido completado, ¿eh? Y el tema de la comisión, ¿veis ha el futuro? ¿Cómo lo veis? ¿El cambio generacional? ¿Va a haber ¿Los chavales van a seguir? ¿Cómo lo veis? No tenemos que aguantar unos años más. Pero sí que hemos notado que por lo menos dos chavales están moviendo un poquito, ¿no? se va metiendo. Están un poquito hay que sí, una mano, que tal... Pero no es como antes, que entre 3 entrabas casi casi cuatro de golpe. Y al final los chavales de 16 años ya no hacían la fiesta antes, como, como hacías tú. Te quedabas en el barrio a estar con los amigos del barrio. Luego ¿no? la gente se va, a un pues, día entre el valle o a Baracaldo, tiene su cuadrilla del el colegio, tal. No es lo mismo que... No, porque al final en lugar te éramos... O sea, de mi generación ya creo que de mi año éramos dos. Y los que venían detrás, pues igual era uno de un año, otro de otro. pues tampoco haces cuadrilla igual en el barrio, ¿no? Pero sí, sí, eh. bueno, las generaciones que vienen detrás, con, con los pisos que hicieron en Ugarte y tal, pues vino mucha mucha gente joven y ahí, bueno, hay críos a patadas en Ugarte ahora, así que... Esperemos sí, sí, que, sí, pues, que nos den el relevo, que sigan sí, pues, con sí, ello. Espero que sea pronto, eh. Con <risa> <risa> me que también que queremos disfrutarlas sí. en condiciones. <risa> pues no sé, ¿algo más para comentar de Mar? No, así... Pues si... Sí, a mí se me ocurre una cosa Así si a bote pronto Se me ocurre vosotros. una cosa Una canción, vosotros que tenéis que saber de canciones Obligatoriamente de andar en el pero claro, ellos que son cantantes, ¿verdad? Ah, no, <risa> <risa> ahora, <pero> sí. <risa> no No, pues, pues somos la opción de que podamos, podemos pinchar la música que queramos también eso, Sí, porque la, tenemos la una biblioteca <risa> que tenemos que pues una, una canción preferida Augusto, que queráis que TV, pongamos esto, esto, esto es En lugar de siempre tenemos... Solemos tener la costumbre de poner todos los años la primera canción que suena a la chorna es el gran chupinazo de Caótico. Ya es casi como toda la ¿no? Entonces, es... <risa> Podría ser, al destacar la canción esa. Pues con esa canción terminamos igual, ¿no? Vale, pero... nga los vecinos. eh la guarda coche pastor de a, a Urten Sortu Berri da eta bueno ba eh lagundas de las Aitor eta Olaia eta eta eh, hachaz, eh, eh, eta eh, eh, eh, <risa> eta eta eta eta eta eta Ba, gazte-gazteak baina kontaktu nola gogoratzen duzuen Zer da al-arboledako jaiak zuen? Zaz? Zer da, edo zer gauza daukazioa de buruan? Zer esen zaz? sentimendu, edo zure peti denik zate al-arboledakoak? Zer la, da, edo, txekita teknikozatzen duzue jaiakoa? al jaiak aldatu... Uztera aldatzen dira, segun zein hartzen ditu. Ego, udaletxak hartzen bat jaiak, edo futbol taldea dela... Azken bi urteak edo urteak hartu ditu futbol taldea, lehenago udaletxea... Eta lehen aguntxia ginenean, amare gortekin horrela go, go, go, go, go, go, go. Zuka batzorde batzegoen Eta bal, egon diago, amare gortekin ama, eta hori bai aldatu gendirela Batzorde dagoenean, unmentxako hausagaiago daude Eta berudaletxea eta hori hartzen dutenean, ba bai, a, de, jolaza, Eta hori, unmentxako ba, jorazak eta hori, Eta ze sensazio da nola, nola, nola, estetuzude Txikitako, guretza, epenoiek nolako dira Bueno, txiki azarenean hausako beste ikusten dituzu, orduan Beste modu batean bizetzen dituzu, jaia Ni, bueno, niri beti etxean, bueno, iratzei eta bi hoi transmititu izan egoze Lako bako eguna, ba Madaren eguna egun berezia oso egun berezia, beti Bizi izan dugu, handiekin eta pues, bat ez ere egon hori da e, azken urte hauetan ere e, interesarrien nagur dintzat eta usta dut kari antzuko hienden ere bai ez, ez dira e, egon e, beste egun batzuk e, e, egon handia da baina ez dira oza, egon da egun hori eta gero gainoetzeko egunetan ez da, O sea, ese es buen, esao, esao, un jaigiro a egun ean se ha Egun ean se ha rechazado Eta urduan Ori altatu da, ori no estiratatu da Horta, jugar tu gula Espa Bañas de la isano, ¿eh? Bueno Dar un batean Dar un batean Obera coge en duta Obera coge en duta U, que vengo Vengo dute Vengo dute Bai. Maiori oreru gara, jaetako gara. bat zere da, ba jai biloa egunozan egotea eta herriaren ba, e, parte hartzea eh arrantzemandiago es herria parte hartu parte hartu ariago betzea. Eta hori, egunozan sear egotea bai humeak, bai hasteok gaste, bai eh sarra, sarra. Oruan horregatik eh berreskuratuta jaibatzorak elkartuta eta inbeste gastese asko hasi zhazk duet, es, biatzorak. Right. Eh? Bueno. Machor dena bai, baina mugitzearenak ez gara inbeste. Uh, Uu... bueno, toki gutai, toki gutai eta toki taque dela. Es bai, bai, bai. Ezena litu zu isena. Por loano llamado por regática el cartucho de tres, del zulako zuen herriko jaiak aldarta. Alaketa bate aurten ez da asko nabarituko, baina bueno, peskanaka peskanakan on lortua. da hori yogona. Betanola así se nola así se de antolatzen, eh, nola antolatzen zaite jaiak antolatzeko erabakitzeko eh gauso bat edo bestea ekarri, eh txosna hondia badotzi hau aitu. Bai, dugu, piska desastre ba. <laughs> Desastregada se Hasi ginen, bueno. Well, Le zen? gartuen oleñchero, tari, ha de min beruna norrako ah, bai. me eta. Ondo ateras, eh? bai. Bai. Bai. bai. Bai, bueno, jendea bai. hoe zikion zien onintzegoenean eta ba, gabonetan egin genituen homentsako jolasak, tailerra, pelikula. Zanga. Eta ba, gabonak eta gero hasi ginen elkartzen asteburmuro Ostiralero. Ostiralero. Baina eskenean. Esmenuen se lotzen. Eskenean beti bukatzen duen boteban eta. <risa> <risa> eta fiskanak hori. El kartuzian gara eta eh gure gurasuei ere galdetu egin diegu. Claro, sí. zuak Hai exeliki dute aurretik segoharjai bat zorro claro. bate, eske taikasi dute. Aurretzak no, hori oso saia izan da hidea. Sea así gara eta botik. Eh. Eh, bai bai. Del 96 torrela. Eta <risa> Andrés, Andrés aquí invitado que se entra con la aguardada, la aguardada. Dice, "Dice, ahí retirada. Esperemos tu llamada." ¿Vale? Qué listo. Eso sale te con mis tíos, o sea, con mis tíos yo tengo unos tíos, o sea, te bastea, que tal. Vale, vale. Sarrena. Está selan, X. Está selan, o sea, selan Como un día sus borapiz y dice, pues mate una komisión de fiestas eh de Alarrontera saltananguense Jaia de Santa Jaia de da dua, ba, ba hartzen du jaia, ¿no? Pasan un año izan zen, hori ba, komentatu comentatu deguena bakarri guretzako eta bueno, gure zako etaileen yeah, gustarentzako, eh askenean bakarrik bat eta eta ezegoen jaigiroa, ezegoen musikarik, o sea, arrantzaldean ezegoen <laughs> Orduan Ba, eta hori larrolea da lehen, jo, narroleako jaia bai, osgoanak ziren eta e, jende asko gotzen zen ortoiakoa, gaiartakoa eta nabaritu da pila bat, asko ba, nukitagoetan asko fitzideela eta ba, zer dinen pentsatzen, hori ez, e, ez dela gu, gu nahi dugunan e, gure ergarintzako zaur duan. Eta horrelo gai, e, importantea izan da zuen za, ikustea Bari bidez, san jaur edo jaietan noratzen dutean edo garten edo beste dekubatuetan Hori izan da importantea suintzat, animatzeko jaiak artzen edo Bai, bai, hori importantia da izan da, guk ikusi dugu Kregaton ere, gaztun gaiten direla etrapagan gazteak orain ospia bat mugutzenak direla Eta horian hori igual moti bat ugartu ere bai hori sortzeko bueno, da orduan eh ba kontatu pizo bat, zer egon goberen jaietan, zer da suentza toro la eh ba nabarrenduko zenuketena edo samazun de na agua sin dulce algo bueno eta etorri da saitera pole dara jende guztia. Bueno, zaila da. Bueno, osak. Sem bate egon. Vale. E hori adabo Problema diabe. Ego bueno, itabia Ego itabia hori lehen zen egun bezala beti egon handia Egun berezita da Eta gero ego usta, e, itabostean ere Ba berreskuratu ditugu pizkabat egun horretan Lehen egiten ziren gauza Herrikirola, irienfroga Arrizulatzaileak eta abar Eta bon hori ere interesgarria da no? Ze, Lehen beti egiten zen eta hori pues berreskulatu nahi izan dugu mm, eta bero ba ere bai asken eguna eusailaren nogaita zazpian darumatean egin dugu herribaskaria ja, pasan urtean ezen dugu bon. eta hori e, egin zen duela bi urte azken nahi izan zen duela, e, duela bi urte eta ba, erre osoa bildu ginen eta No, batikoa. Korrikoa, enizako batikoa. Eta hori, oso osona izan zen, usupolita, eta berriz horrela izatean. Baite ere gombiatutaz da bate, berri baska ere. Hane gombu, gara, eh? Bai, izan digute gomba da kontxertu osona, sotol direla. Nortzun dira hori. Eta beste gombatean da, ez? Eh, bueno, horretan baita ere. Ego nagoa. Esta ekin Lo hay... Y dónde va? He ido a partido en torneo, y ahora ha ido a la viurte. Bueno, Focatú, ¿eh, vale. Saito? Sí. Vale. Vale. Te vas a hacer, carri... pero a pasar bien, ¿es como es? se dice. He tirado a Vale, vale. Eh, ¿no ¿es que hay cual tu piloto a la partidota? ¿Es tu deportearte? Es tu deportearte. No, y bueno, ¿Vale? Ya <risa> te, llevo... bueno, eh... te he apuntado, ya la... te <risa> he <risa> apuntado Bueno, este que solo le digo Bueno, jugar te coyesan de algún besada ¿Quién te va a tener un peor? ¡Joder, John estaba ahí! ¿va? ¡Santa Bárbara! ¡Santa Bárbara! ¡Santa lo... Bárbara! Vete y canta chen a las goleas de aquí, supongo Suen Santa Bárbara A ver, Berrino, Pelos, Toros Suen Santa Bárbara Bárbara bendita Trai-la-la-la-la-la la la la la. Patrona de los mineros Mirai, mirai, marusina Mirai, mirai, como vengo yo Patrona de los mineros Mirai, mirai, marusina Mirai, Mirai como vengo yo Nel pozu Maria Luisa Trai la lai la la. O dailean ja. Bueno, pero no, pero así. es hoy. Bueno, sé. El ditzen da komentatzea bizkatxo batean naiagok duten egune edo gaua, ¿es? Festa Así en general. Correcto, es verdad. A ver si preferís el día o la noche dentro de unas fiestas de pueblo. El día, el día. pero ¿por qué? Pues bonito, por qué más bonito, porque se ve el, la noche es Hace todo lo gato son par. Es que yo es que no sé qué decirte. Es que la no sé, por ejemplo, por ejemplo para la fiesta de Ugarte de la noche sobre la transición que que tienes que meter algo porque pues sí, porque al final tienes que, que meter algo. Pero pues pueden pasar diariamente sin la noche sé, porque el día está súper completo. Y al final que nadie solo metiendo más, más verbenas para chiquis y y para todos, uh -huh. o sea, que al final a ver uh -huh. Antiguamente las fiestas eh, se suelen hacer de día, las marías se de día. Igual también porque en eh, los pueblos eran los más pequeños y se relacionaba gente de, de diferentes edades, y de, de no de siempre de los alrededores, pero de diferentes edades no. Y ahora lo que ocurre es que potenciando la fiesta a la noche eh, se potencia solamente un, un tipo de, de gente, yo creo. Claro, por los pequeños durante el día se mezcla más gente diferente, ¿nos ¿No parece? Sí. Sí, sí, pero bueno, un tipo de gente y un tipo de fiesta, ¿no? Un tipo de fiesta sí. que al final es, te cervezas al pedazo tajada eh sí, en bueno, fin, bien. que a ver, ¿has si entiendes? Sí. Pero, yo estaré, no sé, yo no veo. Yo, pero te quiero decir, no sé, yo en fiestas de San Gabriel, por ejemplo, este año he estado de puta madre y lo para lo mejor he estado ha sido durante, durante el día. El día. Sí. Porque al final es cuando estás toda la gente de todas las edades. ¿Había estado estaba, sereno por el día? Estaba... ¿no? Bueno, eh, estaba, <risa> eh, <risa> estaba eso también es, por ejemplo, caras colendas, ¿no? Es, es durante el día y es, sí. cuando sabe, sí. se ve alguna sí. más gente. Es otro ambiente, yo creo. ¿Está suave? también es así, el Sí, no sé, yo creo que también eso es, depende del día. O sea, si es un día concreto que por el día... Pues ahí ambiente y tal, pues sí, a mí me gusta también la fiesta de día. Pero yo creo que siendo jóvenes pues también Hacemos siempre con, tiramos para... Pero para día y para noche. O sea, sí. Todo es compatible. ¿eh? Ahora es compatible. No, pero hemos intentado hacer bastante el programa, bastante por el día también. ¿no? O sea, está bastante completo. Todo pero a, a partir de las tres, ¿no? ¿no? No, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no, no, Que está bien la fiesta si hay ambiente eh, muchas no, veces eh, sí. se... realmente hay que crearlo también ¿no? sí, pero muchas veces igual eh, no, tenemos el concepto no, de que no. una fiesta una buena fiesta es una fiesta que hay un genvier terrible, que hay mucho no, aparte, ¿no? no tiene no. que vuestras fiestas son pequeñas sí, que casi sí. eh, es necesario es necesario no, no, yo, bueno, paso a lo mejor casi, casi con menos gente que, que con más gente al final es un coñazo que se un sitio, ¿no? ¿eh? No, yo creo que no. No poco con el chimeno pasa, hay menos. Falta mucho para que el nombre pase bien, pero más vale pocos y buenos, ¿no? Sí, sí, sí. Si somos pocos pero la liamos bien, pues eso es lo que cuenta. Sí, yo también creo que la arboleda cuando nos juntamos todo el pueblo se crea un ambiente que está bastante bien, o sea, que no hace falta. O sea, sí si sí, fué más gente bien, pero que, que lo pasan bien. Y cuando nos juntamos por eso de diferentes edades Podemos ir con nuestros aitas poteando y ellos nos sacan una ronda. En el siguiente les sacamos nosotros otro y en plan es diferente. Luego vemos que eso no pasa en otros sitios. Sí. también eh, un poco de tema, se habla también mucho y cada vez más, ¿no? Eh, desde el ayuntamiento también, de... Eh, fiestas populares fiestas populares vale. casi, casi todo es fiesta popular ¿no? parece se hable desde el ayuntamiento de fiesta popular bueno, sí, claro, pero sí sí, sí, sí ocurre ¿no? No, claro, claro la sí, palabra lo usa sí, claro. yo creo que lo mucho sí. ellos la verdad demasiado para que luego porque al final lo que hacen en verdad es organizar fiestas para que venga la gente a gastarse dinero al pueblo y muchas veces deja a la gente en el pueblo de lado ¿sabes? y eso a mí a mí personalmente me parece muy mal la verdad no sé Insultos puedes, ¿eh? No quiero, no quiero. Vale. Eh, ¿Vosotros las fiestas de vuestro pueblo consideráis que son que son populares? Totalmente, sí. ¿Y, eh, ¿y estoy qué estoy es lo que bien. te hace popular, no? Si fiestas de Uber, unas fiestas populares, ¿por qué? ¿qué es lo que...? Hacemos participar a todo el mundo, desde más pequeño hasta más mayor. Y eso se trata, es que si no, es un coñazo. Porque es que al final, mirad, pues que hemos hecho juegos de chiquis, como el año pasado hicimos juegos de chiquis para mayores y se juntaron más de 7 cuadrillas y parecía que tenían 5 o 6 años con el chorizo en la cabeza <risa> ¿sabes? la nariz untada con la crema como para tocar el algodón tal. pues las cosas están bien porque al final no solamente está disfrutando lo que lo está haciendo sino que lo que está alrededor pues o sea, a ti te no le vas a poner a hacer cualquier hostia de esas, no? pero al final lo ven, se ríen, tal, porque se pira al mijo, mira, mi hijo, mira, mira tal, de y le, mira de qué cabrón, también. tal que, que, han ido y ha unos y disfrutado otros. Pero podemos no sé. podríamos decir eh, Ha venido una estrella a tocar un concierto de trápaga y ha venido eh gustaban de por ejemplo 1000 personas. Sí, y son sí, sí. artistas populares. Ver, yo, yo, fiesta, yo por ejemplo, si hablando de, del valle de fiestas populares las veo que los valles tienen esas fiestas populares por un día y por la noche hacer un concierto lo que sea, pero que vengan a gastar. O sea, no querían hacerlo al, como en Gustavante, que llegaron todo el pueblo de coches y terminó Gustavante, cogieron las maletas y se marcharon. O sea, eso eso no se trata. Al final, pues igual mejor traer a otro grupo más pequeño, que la gente se lo pase bien, y se toma me cuesta 5 caribos y se ha gastado 20 litros. Y al final, pues mira, ha no gastado una pasta de puta madre en esto, pero estoy recuperando o costando vida a los comercios del pueblo. No sé. Sí, pero igual es... Eh, pregunta, ¿eh? igual es, es un concepto erróneo ¿no? porque no, a nosotros nos parece que viene mucha gente a ver un espectáculo potente pero lo que has, lo que has comentado, ¿no? es durante unas horas igual eh, si estás mirando en términos económicos eh, lo que daría eh, más dinero a la hostelería del pueblo sería pedir sí. los festejos durante el día, bueno, el día que a, a eso le que, que, ¿sí? que, que, sí, que la fiesta popular sería por el día y luego, claro, no conseguís meter algo por los otros, en lugar de que metemos un, una vela un poco potente siempre sea el sábado o sea el viernes siempre tienes que meter algo potente pues mm. para, pues para que anime un poquito más digamos la, la, la salsa por la noche pero la fiesta tiene que ser para mí la fiesta del baile tiene el día porque es complicado no es lo mismo hacer tus fiestas en yo qué sé, en 20 metros cuadrados que hacerlo en, en todo el pueblo al final repartir las cosas es que tú vas a ahogarte por ejemplo esto es algo Pues tú vas y nada más el huarte Ya sabes que son fiestas Muchas veces yo paso pasado por el valle y sé que son fiestas porque lo sé bueno, Pero si no me la he, has he he he hecho No me, he hecho, me, he hecho. me entero nunca de lo que hay Ni porque es que si, en la regla La hacen en el bar de mengano engaño No sé, yo creo que tendrían que buscar algo Céntrico y algo Que sea un poco de, por ejemplo, de las País que, ¿no? que yo que soy la, Que está funcionando en el, en el Funi, ¿no? Que está sí. pues, Cosas así, ¿no sabes? Hacer cosas céntricas Pero luego también Dar de comer a los demás vales, no? no sé cómo decirte Yo creo que es complicado eh, ¿Pensáis que es más difícil buscar la implicación de la gente o que, se, que participe la gente en, en sí. los colantes? Sí, sí. sí, bastante más Hombre, es todo potenciarlo Porque mira Bilbao como se pone con las... Yo creo que el jamar es, es, todo, es todo uno ¿no? Porque Bilbao, mira sí. se pone con el bacalao, con tal Y, y, era, y era muchas cosas, ¿no? Aquí se, se empezó con las paellas No sé, hacerle más, más dinámico, ¿no? Un día una cosa, otro día otra. Y hacer que la gente, por ejemplo, no sé, hace unos años no estabais haciendo... Bueno, ahora está haciendo lo de las cuadrillas, que tiene que participar. Para participar en una cosa y la cuadrilla tiene que implicarse en otra cosa y al final, oye, lo de la bajada esa es un espectáculo, vamos. Está, está muy logrado. Cosas así, cosas así Que la gente vea el meneo, ¿no? Es el meneo un poquito como es el tema de el, el concepto de fiesta popular? que es una fiesta popular o como lo, lo entendéis? Claro, aquí yo creo que en un pueblo grande será más difícil hacerlo, ¿no? Porque la gente no se implica tanto. En un pueblo pequeño al fin y al cabo estas tonterías con ellos y les va diciendo y al final se va implicando poco a poco. Les vas, acredito, tres para barrenar. Les picas a tres contra tres y no, tú ya, está, ya tenemos dos equipos para barrenar. Por ejemplo, eso en el Valle, pues ya es más difícil, ¿no? Bueno, bueno. Yo más que nada el, el término, no sé, a mí fiestas, fiestas populares son igual eh, algo que implique particip, participación y no solo ir a ver a X, es. sino, no sé, eh, que, que tú, tú, mismo seas seas el, tú seas el que es tu fiesta, o sea, al final. El, el campeonato local, se de pelota, eso, con que estés tú. No, fiesta, estate tú en fiesta, no veas claro. la fiesta, ¿sabes? Para mí eso es, eso es más que nada, es hacemos nosotros, es que les, les pinchas a la gente para que no, no, no. si no, es un coñazo. Hacemos bien eso era un coñazo. Es que tenía la danza, tal, tal, tal, tal y estabas viendo. ¿no? Al final eres un espectador, ¿no? Sí, no, no, sí, por, sí. no eres parte de la fiesta, ¿no? Claro, como claro. decimos el deporte rural por cuadrillas, ¡buah! eso era la bomba. O si sea, había más gente, Venga, no había es que cualquier exhibición de barrenadores. Bueno, y si uno hacía la picada, amarraba a la soca y la soca tira. Amarraba a uno la soca a la portería, tiraban los otros, se caían al suelo. Y al final era un poco, hombre, se acabó de hacer porque hay mucha competitividad, ¿no? Pero, pero <risa> es que... Era, era, era, era, era, era, era un espectáculo, era un espectáculo, bueno, porque ibas con las chingas, te viene uno por el... Te hacían po' la falcadilla, tal, lo que te metían un poquito la, la salsa, ¿sabes? Que tiene que haber salsa, es que si no es un coñazo, es que si... Los ordenadores, eh, yo estaba agarrando, ¿no? Y... Y es, es bonito porque está dentro y lo está viviendo Pero es que la gente que está fuera Al final está viendo sabes Tiene que hacer los agujeros y tal Pero es media hora y al final dices, Una cosa tampoco quita pues, la otra o sea, bien, Puedes no. poner barrenadores claro, eh, claro. Tu abuelo hacha poner barrenar No, pero... no digo, digo como espectáculos o sea, Como espectáculos barrenadores o el hacha Pero llevas viendo más veces Pero ver a uno de, la, de, de casa Con el 4 o 5 tirados o cada tira que se resbala que tal, que Le viene uno, le baja los pantalones tal, <risa> que, Pues esas cosas esas, tal, ¿Sabes? Da, da, da salsillas ¿sabes? Y la gente pues hace eso Participa a del pueblo y, y la gente sí, se bueno. lo pasa bien Al final es un joder Y al final son espectáculos para todo el pueblo Que no son con un gran gasto económico ¿no? Al final das premios A las cuadrillas que han participado Te lo agradecen y al final las da un espectáculo Con un bajo coste Eso es otro concepto, ¿no? Que va a hacer una fiesta popular o que hace con la desimplicación de la gente y no... Ahí está. Ahí, no está, está bien, ¿no? ahí está. Pero es duro conseguirlo, ¿eh? Sí, sí, es Hasta difícil. Sí. Eso na nadie, nadie niega eso. Nadie niega, sobre todo, estando acostumbrados a, a ver. Simplemente ver. Todo el rato estamos viendo. No lo sí. no hacemos... No lo hacemos en nada. Después bueno, claro, hace de hacerle putadas a... Los... A putada, trae, a, a, al final de los esta conclusión de los casados, sí, pues, claro. chiquito y a casados parece que salen Chiribin y Chiribitona a jugar a campo es, lo lo tal, final, y, eh. es que más, tal, no sé qué te voy a un regate, tal, le tiras suelo, te caes con él, tal, no sé qué uno dice algo y otro vas al río, tal <risas> y las, esas picadas Eso. pues está, es, está de punta mal verdad un poco de salsilla deportividad claro otro cambio que parece que será bueno como volvamos antes, durante los últimos años, pero que se agudiza más en la gente en la gente joven que tiene lonjas, ¿no? Parece que con el fenómeno de las lonjas lo que ocurre es que la gente joven sale mucho más tarde que lo que salía antes. si sí, sale, como veis como No, sí es verdad que que la gente sale, o sea, la gente que tiene lonjas además, Pero es que tampoco puedes hacer cada uno Pero ¿por qué ocurre? ¿Por qué esa adolescencia? ¿Por qué crees que se O ese cambio, no sé yo, ¿hasta qué punto vas a no pasa eso. No. <risa> o sea, te quiero decir, si no estás en la lonja igual estás en una campa de apartado viento No sé, ¿hasta qué punto es...? O sea, sí que es un sí, cambio porque es que, si estás... mismo tarda lo mismo. Pero que, no sé, o sea, la pasividad es la misma. ¿eh? O, no prácticamente, tiene la igual tienes más comodidad para ser más pasivo. No, ¿no? sé, sí, yo creo que también bien. hasta que llegas a, <risa> sí, a una alma, edad, claro. Claro. igual... 16 a 18 si te pegas en naranja toda la tarde y luego sales pero luego ya pues no sé también te interesan otras cosas ¿sí? bueno pues no sé actividades ¿no? que llegas a gente ¿no? Sí. algo que llegas a gente no sé. yo creo que también si, si estuvieran ellos organizando no estarían No, al final, si eres tú parte, eres, ¿tú parte de, la, de la fiesta, claro, claro, claro. Pues, pues eres para sí, Yo creo que eso, eso, eso, eso, eso, se, eso se consiguió un poquito con la Liga Cuadrías, sí. yo creo también, sí. ¿no? Sí, es un la gente lo tiene mucho, ¿no? Lo único que yo, como último campeón de Liga Cuadrías, hago una petición desde aquí. No se nos ha dado ni una chapela, ni nada. A ver si la Junta se mueve un poquito, nos compra una chapela algo. Nos dieron a la primera, ¿sabes? Hemos dos ligas y se nos han dado uno. Que solo es algo simbólico, pero te hace sentir un poquito de... ¿Eh? ¿No? ¿No? ¿No? Siempre pidiendo... O sea, tenemos ¿sí? ¿tienes una ¿tienes? respuesta que se ve bien grande. Nada, sin más. Sin más, pero lo han soltado. Salta. Había que sí, soltarlo. Claro, si esto no lo escucha nadie. Eh? <risa> Mira un, una persona nueva. Sí, vaya, tiene una gorra ristona, de fígado, listones, verdad. Lo <risa> <risa> ver. bonito de la Liga cuadrilla es algo que se ha notado en los últimos años, es verdad. Es algo no solo fines de día, sino ser todo el año. O sea, ahora todo el año. podían no, no, no. ¿No? no, no, no, no, hacer antes, empezar antes de la fiesta, antes no? el campeonato de pelota, por ejemplo, empieza a no, no, mañana, mañana, mañana Y se también mueve gente, Joder, pero al final la, la gente se a ver los partidos. Tenemos montones de frontales este año. Y hemos estado desde abril, a ver, desde abril, con 25 parejas que o se han no apuntado, tú, nada. Claro, pero bueno, otro no lo puedo. Bueno, bueno lo ahí, claro. Pero... <risa> pero, si luego al final, luego te va gente a, a lo que se va a final, pues uno ya, ya, con cuatro que vayan, pues contento. Aunque ahora voy la pelota de ser un poco más mal, pero ambiente hay. No, lo sea, lo en bien. el frontón de la arboleda, sí que hay buen ambiente, sobre todo en la... Sí. Pero con la y... pelota juega cuatro. Digamos. Sí, con cuatro Lo es que también hay picadilla la árborea En mucha picadilla sí, ¿Cuántas parejas hay? Ocho y cuatro de mayo, veteranas Sí, cuatro. antes se ha montado Bueno, ahora, sí, veteranas, por ejemplo, este año sí que se ha notado Estos años ha más veteranos pero, pero, Por ejemplo, coges, pones En la boleda, haces un torneo, qué sé De con plata, tenis Te pones un palo con una, una nevera Vendes con, con, con todos los que van a ir sí, Y, sí, y llevas claro. esto Y tienes, qué sé, 30 tíos, claro. jugadito Bueno. Si no es, seguro es a pero la bueno, que a ver, la, la, la pelota la gente que se va a apuntar va a ser la misma, a no sé qué venga gente del valle en más gente haga eso. Pero uno tampoco ha sido Pero ahí ahí no sé en lugar, te vamos, te vamos a entrar aquí a El rey <Risas> <risa> Ya contaremos aquí una puñeta para que metáis aquí, que nadie, pero bueno. O sea, acaso hay alguno, ¿no? Claro. O sea, acaso hay alguno y justo juega a ¿no? Sí, mucha gente nos ha dicho que después no nos hemos enterado, son 25. Eso es porque no está para la radio. Claro, claro. A partir de ahora ya... Ves tener que ampliar la plaza. Sí. Nah, pues si vemos que hay mucha gente una vaquilla a las 4 de la mañana Volvís a pagar sí, na, sí, vamos, Sin avisar ¿no? Si avisamos no tiene gracia Bueno pues no sé si Algo más que queréis aumentar Si no Pues lo dejamos ahí ¿no? Sí, no sé. Yo no he quedado así que ¿Qué más? Sí. Quedaba elegir una, una fiesta ¿no? ¿Cuál es la mejor fiesta del verano para vosotros que hay? Nos ha jadido. ¡Ya va, productón! No, no, no, no. Tú subes el sábado que viene ya va. ¿Aquí es el objetivo? El no sube el lunes. ¿Objetivo? No sube el Tú subes el sábado. La pregunta yo creo que está mal hecha. ¿Cuál es la segunda mejor fiesta del <re FROM> verano? Evalu.. La segunda mejor fiesta del verano. ¡Ajogarte, eh! ¡Esa sí, sí tiro <re> Por la mañana o por la noche. Ya eso. Hasta ¿Es el día hasta el mío. No, no, no. Ser... no Bueno, pues, sin más, aquí tenemos un señor que yo no sé quién es y no sé quién conoce es que se estaba haciendo el culo ahí, pues que diga algo ya que ha venido. el, el programa. Señor, esperó un alto. ¿Qué te ha parecido el programa este? Pues me daba vergüenza, pero ya que esto no lo oye nadie. Pues voy a esto no está grabando, parece que sale en ondas hijos, pero no ah, claro grabado. No te preocupes, nada. Pues, de pantalla, ¿eh? De puta madre, he estado aquí escuchando ahí joder, no sabía muchas cosas de fiestas de Ugarte, fiestas de la Arboleda. De puta madre, a ver si lo escucha más gente y se entera un poquito de las cosas que se hacen y tal. Iván, ¿no? Iván, ¿no? Iván, Iván, claro. sí. Claro, o bueno, o, o animar Que, como vean, consume, ¿no? Pues con estas preciosas palabras los dejamos, ¿no? El caso de la despedida de Turuta, que sí, que sí, que sí, por este año y tal. Pues eso, hasta... bueno, pues muchas gracias por haber venido y, y ya nos veremos. En que estamos en está la orden. <risa> gertago. Ga ga. Bueno, ba hau izan da gure azkeneko programa, Pikota Irratia, Pikotxi Irratia, no, tío. Pikota zaioabargatu. <coughs> eh, Duluta Irratitik da, bueno, gora trapagran go jaietan, ba, segun eta rengo du zaioa. Hori da baldera ona, eh... Ez dakigu. <coughs> Lo te... que surja, lo que surja En cuanto menos te esperas, disfruta yo la Corre la gana Somos como Batman Y Robin eh, Bueno, vamos a dar a la obra que editen Es ¿Eh? Pecera Bat Esta Milla milloita mi causa En nuestro super estudio Nos rengultan, ¿eh? O dirás a yo que llamo, ¿eh? Javi, ¿eh? ¿Eh? Bye Bye <laughs> las marchas con Eugenio, ¿eh? ¿Cómo da? ¡Vai! ¡Has salido de chicos, ¿quién hará? ¡Aguanta, chica, Quiero la... Adidas, ¿eh? ¿Quién Adidas, ¿bóñe? Y quiero os ayúa, atrapando... ¡Qué poti, eh! ¡Esto con dos haciendo lo de las carreras, ¡el caballo, ya verás! ¡Qué vayas! ¡Está bueno, va! ¡Webó, riabe, vaya, da tu gota, ¿eh? ¡Súper, Así que... ¡Esto rico, da traje el pulchón! ¡A tu! ¡A tu! A, to, a top. <risa> eh, Uebo Rivera, Facebook en Bilbao y Gaude, aunque ez ugo ser eripen. Vaya, luego era ezduzo, ezdu, ezdu, ez ser eriten. Eh, y desde que se, se se ser <risa> Oria. Pero una un entre todas así muy muy romantito. Ahora va